Bienvenidos, bienvenidas a este vuelo nocturno una vez a la semana que realizamos aquí en la única que es única en la única FM. Un paseo por lo mejor de la música de calidad y distinción hasta las 10 de la noche. Pasan segundos de las nueve y tres minutos hasta las diez, hasta que llegue a encender la noche Rafa Arboleda. Lo mejor de la música de calidad y distinción en unas canciones y coplas seleccionadas para ti, con el denominador común de la buena música como protagonista. Ya sabes que este programa le puedes hacer con nosotros, le puedes hacer y construir a través del muro de Facebook si tienes internet. Simplemente entras en la página de La Única en Facebook, te agregas un montón de gente ya, casi 500 o por ahí aproximadamente. No, no tengo abierto el ordenador, pero hay mucha gente que puede escuchar los programas, descargarse todos y cada uno de los programas de La Única. Y disfrutarlos a cualquier hora del día, porque esto ha cambiado mucho. Nosotros emitimos en directo ahora, pero mañana, si quieres volver a escuchar pájaros nocturnos o ponértelo en tu MP3, tu MP4, tu iPod y llevártelo a, a la oficina, si te dejan, o cuando estudias, o cuando trabajas, o cuando quieres tener la música, la buena música de fondo, pues te lo descargas. De Facebook y pronto de nuestra página web que está absolutamente en construcción, bueno, en reformas. Entra en la única y nos puedes pedir lo que quieras. Si lo tenemos a mano, lo vamos a pinchar. Vaya argote este de pinchar, ¿no? De hace muchos años ya. Pero bueno, como、pues、esta es una emisora y una radio que tiene pasión por los clásicos y que 24 horas al día emite las canciones de toda una vida, desde los 70 hasta los 90 aproximadamente. Pues está bien ese argot. Los pinchas, los pinchadiscos. Pinchadiscos que ponían canciones hace tiempo, como esta. ピン・ラ、like、イ・マイ・イン・ロー・ジョージ・ベンソン、cantante, músico, compositor, mago de la guitarra, dando ese toque de ébano a pájaros nocturnos. Tenemos aquí otro pájaro que canta en italiano. Bueno, Benson ha sido ya incondicional de nuestro programa, pero este chico también se está convirtiendo en un incondicional por sus músicas. Este chico, Giovanotti, hizo música disco de aquella tan mala. Que allá por los 80 m a c h a c ó las discotecas. Tuvimos la oportunidad de poner uno y otro y otro y otro disco. o La q u e se sabe la Dolce Vita y además? Bueno, pues Giovanotti hacía cosas muy raras, ¿no? Maxi s i n g l e l y cosas de esas. Se recicló y hace canciones como esta: Come Música Lorenzo Giovanotti. 「まぁ、si、no questo nostro amore come musica」「きん on potrà finire mai、きん on potrà finire Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Six and the City, i miei film con gli spari. I nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale. So che successo g i che altri già si amaro, non è una novità、ma questo nostro amore è come musica, che non potrà finire mai、 「そうなの 「この人は」 Giovanotti If Benedetta baaa at anak ED e S antes, s、so、ines, i r o ノ u ィー。 I don't want a to l i s t e n too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm going to. I'm g o a s a strange things. t i e d to the h e a d cause I know your face is dark. I don't wanna, don't wanna listen. too much, I'm not gonna give up on all the days I know i w a n There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. A no, pájaros nocturnos, donde vuelan y vuelan en el aire las canciones de más calidad y distinción que elegimos una vez a la semana para ti. Blue Sky, s a b r a n o s t a n azules, nos cubre la noche aquí en La Única FM. ¿Dónde estamos? Que lo diga Rosita. Pájaros nocturnos en La Única FM. Rosita es la voz de la única. Una emisora que es femenina no, puede, no podía u e e d n p o tener otra voz. Rosa del Fresno. Una de las mejores voces de España. ¿Cómo lo dice eso de pájaros nocturnos? Bueno, del Fresno, Olmedo, luego viene Arboleda. ¿Pero qué es esto? ¿Un jardín? ¿Es el lugar para mí ahora? ¿Es el lugar para mí o r I've been here before Hell is the place for me now Can't keep your love away It's time to knock my door But、well, it can be that that paradox i on s h e bury b o b Marley lo hizo muy popular, luego aparecieron muchos grupos y apareció este señor, Bernie Lyon. No es fácil encontrar discos de, de Bernie Lyon. ¿eh? Este es un single que nosotros hemos recuperado por ahí. Se llama Hell. Este chico hizo una versión muy buena, Eleonor Rigby de los Beatles, versión reggae. Y nos gusta, bueno, que. Que sí, que es verdad que lo de, lo de, lo de la Arboleda, el, el, el Olmedo, Rosa del Fresno. Tengo otro amigo locutor que se llama Richard del Olmo, Luis del Olmo. Bueno, quién sabe, Luis del Olmo puede hacer un programa. Están aquí ya casi todos los grandes y los que van a venir a hacer sus músicas, su, su radio en libertad, su forma de hacer radio. Pues eso, que tenemos aquí un. Un bosque entero, vamos. Un bosque de, de músicas. Y de intenciones. Y de traerte una radio diferente. Distinta. Con buenas canciones de siempre. Nada de. Pum, pum, pum, pum. Esa música que se hace con una mesa, con, dando, dando golpes y demás. Aquí no suena. s Está prohibido. Dangerous. Bueno, ¿cómo lo llevas? Estamos a punto, a punto, a punto, a punto de poner una neurona en el año 1986. ¿vale? Esto solo hicieron esto, nada más. Hay grupos que, que solo, solo tienen una canción en su vida: un Evergreen. Una canción que siempre que la pones, Evergreen siempre es. ウェイバック、back, reg Sunshine, sunshine Reggae。 too much. Extended, la larga, ¿eh? Para que aprovecharas el recuerdo. Seguro que hiciste algo con esta canción, o te trae algún recuerdo. Porque aquello de recordar es volver a vivir. Sunshine Reggae. Esto se llama Pájaros Nocturnos. Y tenemos aquí unos chicos que son los pájaros negros. Black Bears, Walking in Rhythm. En la única. Alkineen Rhythm, Viviendo en el ritmo. Vamos a quedarnos a vivir un poquito más en el ritmo después de, de los Black Bears, estos pájaros negros que han sobrevolado la única FM y pájaros nocturnos, con la banda legendaria de Neil Rogers y Bernard Edwards, los creadores del mejor funky music de la historia. Los Chick. Chick, la única. Nos encanta el saxo, es uno de los instrumentos que, bueno, no sé, más va con nosotros porque ha estado ligado a nuestra vida. Y es el instrumento que produce swing. Y este señor se llama Grover Washington Jr. Y ha hecho que pasemos el Ecuador, ya han sonado las señales horarias. Y hasta las 10, hora 10, hasta enciende la noche, aquí estamos, en Pájaros Nocturnos. Está bien poner instrumentales de vez en cuando, si、sí、son buenos, eh. Sí, sí, sí, sí. A ver, ponemos uno español, un instrumental. Con un buen instrumento también. Aquí hemos visto una guitarra eléctrica y un saxo, el de Glover Washington Jr., ¿no? A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, este. ¿Te suena? Este es un buen instrumental, eh. Hecho volar sus manos sobre la guitarra, inmortal Paco de Lucía. Una guitarra, un bajo y unos timbales entre dos aguas. a d e más me gustó mucho que, que Paco de Lucía se viniera a vivir una temporadita a Toledo, aunque fuera la capital, a Toledo. Ahora anda por Miami. Señoría, véngase usted para acá. Venga, sepa España, hombre. Entre dos aguas. Todo un clásico en la emisora que tiene pasión por los clásicos. ¿A qué, a qué universidad hay que ir para ser Paco de Lucía? ¿A qué universidad hay que ir? Bueno, esta se la ha robado. Esta se la r o b a d a a la Arboleda, que en aproximadamente Veinte minutos estará con nosotros, aquí en la única FM encendiendo la noche, como todos los, los días de, de 10 a 12. Sevilla. Me da igual cantar en sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear. por esas c た l l e c i t a s tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena. ただ、あ o たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは Recorrer senderos del Parque de María Luisa Y tirar piropos que se le ven con la brisa ディセオでィビューイーガーアセルパロマケクュサー、Triana セーラーディンエントラン jos blancos de a z a r s Deseo de vivir. Me da igual cantar en sierpes que en la Plaza Nueva.、Mm. Sevilla. Una canción de hace muchos años de Arturo Pareja, Obregón, una institución en esto de la música. Qué recorrido más bonito hace por Sevilla. Si has estado allí, supongo que sí, o quizá no, pero bueno, si has estado allí, te traerá muy buenas. Sensaciones, esta canción que ha sonado aquí en La Única FM. Siempre hemos seguido desde aquí también la, la carrera de Arturo Pareja Obregón, hijo de un grandísimo compositor、eh, y que, que ha sido como el Guadiana. Él sacó su disco allá por los 80 y、si、vienes al sur con esta canción, que ha sido eterna y popular, muy popular, luego después versionada. Es un hombre que sigue haciendo música, que sigue fusionando también. Le he visto últimamente haciendo. Eh, con el jazz y con su piano, con su inseparable piano, grandes cosas. Arturo, pareja Obregón, un hombre muy a tener en cuenta. Por cierto, hay mucha gente que nos escucha a través de www.launicafm.com y queremos saludar a todos los que nos escuchan fuera de España. Esta es la grandeza de tener una radio que también se puede escuchar online a través de, del ordenador o en el iPad o, o, o incluso en el teléfono, es decir, por internet. Amigos de Glasgow, de Buenos Aires, de Miami, de Miami a Pilar、eh, Pillow, que, que también nos escucha desde muchas partes del mundo porque ...porque viaja bastante.、Eh, a mucha gente que anda por ahí por el ...por el Facebook, ...de fuera de nuestras ...de nuestras fronteras. Pero se oye con una nitidez absoluta, como si estuviéramos allí. Y también incluso a gente que nos escucha desde Brasil. l Antônio Carlos Jovim e Gal Costa. Se você disser que eu desafio o amor, saiba que i s t o em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar: Que Isso é b o s s a nova, isso é muito natural. 「気持ちいいですか?」 Desafinas nada, Gal Costa en directo desde Brasil. Menos de ocho minutos para encender la noche, menos de ocho minutos para las diez, y He encontrado un disco dentro de una banda sonora de una película, bueno, sin trascendencia, un poquito pastelera, algo así como、eh, Día de San Valentín o, o algo así. El caso es que salía Julia Roberts y mucha gente, mucha gente guapa. La banda sonora es excelente. Vamos a escuchar una canción、eh, de Vinny King,、eh, medio en español, medio en inglés, y que evidentemente para esa banda sonora es ideal, vamos, súper correcta. Amor. amor, amor, my love, this word so sweet that I repeat. Means I adore you.、Mm, and I am more, I am more, my love. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other, nothing sounds quite so dear as this soft, caressing word I know. Amo, amo, awake, my love、mm. When you're away, there is no day When there is And I know that night's a r e lonely.、Mm, and I'm more, I'm more my love. Make life divine. Say you'll be mine and I o w love me only. More, more, m o m My love. When you're awake, I know there's no day.、Mm -hmm. Nights n are so lonely. Oh, My love. Make life divine. Be mine and love me only. Ah, amor p u e s m more,、pues、con m u c h o amor te decimos hasta la semana que viene dejamos de, de volar Nos disponemos a encender la noche durante dos horas de pura radio. En un instante, cuando sean las diez, Rafa Arboleda con enciende la noche. Nos encontramos aquí en una semana. Con más músicas, más canciones. Y más radio. Un placer, Jesús Olmedo. Chao. v